En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos, saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero. Desde ahora mismo hasta las cuatro y media de la madrugada. Lo bueno de todo es que... En todos los sitios se eh, pasa exactamente igual, en todo el mundo. Todos estamos enfrentados, aquí y allí. Aquí unos se enfadan con otros, allí los otros se enfadan con los unos. Está muy bien eso de decir que el virus eh, no sabe de fronteras, hay eh, clases sociales e ideologías. Pero, si es así, no hagamos eh, todos eh, lo mismo. Ah... El virus sí sabe de clases Nueva York es el lugar más afectado del mundo Pero el virus no ha afectado igual a quien vive en los rascacielos en The Wall Street Que a los pobres que viven en los barrios más humildes en de Brooklyn No nos equivoquemos, el virus sí sabe de clases Y si algunos buscan sobrevivir, esto también está ocurriendo Si algunos buscan sobrevivir, otros buscan utilizar el lenguaje para que haya cualquier cosa menos paz Almohadilla Rosavientos, eh, nuestra etiqueta en Twitter, Almadilla Rosa Rosavientos. Eh. Comenzamos, estos son nuestros temas. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy recordamos en la página web, eh, www.ondacero.es, Onda Cero.es, la sección dedicada a la rosa de los vientos. Con Silvia Casasola, en... El la codirección con mi jurado al frente de la parte técnica con Javier Sevillano en redacción y producción y atención porque unos instantes aquí en la Rosa de los Vientos un histórico en nuestro país del misticismo estamos con Ramiro Calle Ramiro Calle está esta noche en la Rosa de los Vientos nadie como él sabe lo que es A nivel espiritual, el mundo de Oriente. Y los datos, como siempre, muy importantes. De 39 víctimas en la última semana, 2 en las últimas en 24 horas. Y en estas mismas 24 horas... 96 casos. Ya sabemos que los domingos se mejora, pero son datos a tener en cuenta. Eso sí, los repuntes que ha habido en algunos sitios durante esta semana invitan a que seamos precavidos porque el virus todavía está ahí. Tenemos que seguir actuando con buen hacer, como lo hemos hecho hasta ahora y como lo hemos hecho en los últimos tres meses. también esta noche Tertulia Zona Cero con Javier perdón, con Juan José Encesoro con Manuel Carbellal y con joseph Guijarro y Javier Sevillano que también va a estar en las fronteras del futuro esta noche y vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcolara con quien vamos a conocer historias y historias de fantasmas del Teatro Maipo en Buenos Aires Vamos a conocer en Mujeres con historia el relato de Silvia Casasola sobre Simón Buehl, filósofa, guerrera, mística. Y nos vamos también esta noche a los observatorios en Canarias. Nos vamos a conocer lo que están haciendo ahora mismo, esta misma noche, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Muchas cosas en una noche que acaba de comenzar, que insistimos, eh, tenemos hasta las cuatro y media de la madrugada, desde ahora mismo, 39 minutos sobre las 12 de la noche. Comenzamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. un histórico del misticismo del hinduismo del yoga de la filosofía oriental esta noche en la rosa de los ventos él es ramiro calle muy buenas Ramiro qué tal Hola, Bruno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. 250 libros, estás empezando en esto, ¿no? Sí, ya vamos poco a poco empezando, <risa> eso es, ella ¿eh? tomando carrerilla para hacer otros cuantos, ¿eh? Oye, la filosofía oriental, en estos días eh, en donde no vamos a contar qué es lo que ocurre, porque todo el mundo lo sabe, pero tomarse las cosas como se lo toma la filosofía oriental... Eh, Es algo que tenemos que aprender un poquito, ¿no? Ese toque, esa paciencia, esa resignación, ese apretar los dientes, apretar los dientes eh, para actuar. Sí, sobre todo, como sabes, Bruno, el arte de parar, menos mirar siempre hacia afuera y mirar un poco hacia adentro y algo muy muy importante desarrollar la ecuanimidad que es una cualidad de cualidades pero que muchas personas no occidente ni siquiera saben lo que es la ecuanimidad que está compuesta de dos términos ecua, equilibrio y animidad, alma, equilibrio de ánimo y la ecuanimidad es siempre esencial, es una gema para sobre todo las circunstancias adversas y no olvidemos que siempre hay circunstancias adversas y también me gustaría decir que el coronavirus viene y parte, afortunadamente, pero hay un virus muy grave ¿eh? en la mente humana que es la ofuscación que da por resultado a su vez la codicia desmesurada y el odio. También tenemos que luchar muy seriamente con ese virus de la mente. Hay una cosa y muchas cosas que se pueden comentar ahí contigo. Bueno, maestro de yoga desde hace muchísimos años en el mundo del yoga es un mundo vinculado al hinduismo, vinculado a la India. Es un, una técnica con una fuerte carga espiritual. Pero a mí me genera una serie de, de dudas. ¿Cómo algo tan espiritual, tan positivo, tan extraordinariamente reflexivo nace o tiene que ver con un país como la India, un país tan inmensamente pobre y necesitado. Sí, porque Bruno, la India es la cuna de las grandes culturas místicas, de las filosofías de la autorrealización más refinadas indudablemente sin sí, una minoría pero no olvidemos ya que cuando Alejandro el Mano, 300 años antes de nuestra era viajó a la India y ya tuvo su profesor de yoga que se llamaba Kalano y se vio muy influenciado por lo que llamaban los griegos los gimnosofistas que no eran otra cosa que renunciantes, sadhus o eremitas quiero decir con ello que el hecho de que haya florecido en la India esta gran cultura mística no quiere decir que no haya sido en determinadas escuelas de sabiduría en determinados grupos minoritarios igual que hay que decir en honor a la verdad que la India vive de talentos pasados lamentablemente su herencia mística, literaria cultural, científica, matemática, es impresionante, pero desde hace siglos viví un poco de talentos pasados y de la misma forma que llama la atención Bruno, que hoy en día en la India no se está promoviendo el verdadero yoga, sino un yoga americanizado, lo que yo he venido en llamar yoguismo, para distinguirlo del verdadero yoga. Pero eso en la India... ¿En la India se ha americanizado también en el lugar de origen de eso? Sí, fíjate, fíjate qué curioso es este fenómeno. Durante un siglo en la India el yoga estuvo totalmente eclipsado. Luego empezó un curioso movimiento de yoga mezclado con culturismo, ¿eh? con gimnasia Cuando física. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Sí, eh, eh, El contrario. yoga busca eh, que el cuerpo no es el grande por los músculos, es grande por otra cosa, ¿no? Ciertamente, porque el cuerpo es el templo de Dios en el sentido de que es un medio, es una herramienta, instrumento para a través de la conquista del cuerpo, conquistar la mente. Pero se dio este curioso fenómeno de que se mezcló un poco el culturismo y la afición por las posturas de yoga cada vez más sofisticadas, más acrobáticas y de ahí nació este yoga americanizado que lamentablemente lo llevaron a USA los primeros maestros de yoga allá por el 1930, yo siempre digo, aunque parezca una exageración, que el llamado ministerio del yoga de la India debería pedir perdón porque aquellos primeros mentores que llegaron a Occidente falsearon absolutamente el yoga, perdieron de vista totalmente sus orígenes, por eso incluso ahora en la India se habla de el yoga Y el yug, el yoga es el yoga americanizado, este yoga competitivo, este yoga gimnástico que nada tiene que ver con el yoga. Y en cambio el yug es el verdadero yoga, es buscar esa unión, ese yugo entre el ser interior personal y el ser cósmico la conciencia cósmica como queramos llamarle pero también hay que decir en honor a la verdad que es que en el ámbito del yoga como en el ámbito del pseudo zen del pseudo tantra del pseudo hinduismo del pseudo kundalini se ha dado eh, un fenómeno de total distorsión de total falsiamiento Y curiosamente han florecido muchos egos que nada tienen que ver ni con el yoga, ni con el zen, ni con el budismo, pero es campo abonado para que muchas personas con una gran minoría de edad emocional refuercen su ego con lo que hemos venido a llamar el síndrome de la tarima que en cuanto se suben a una tarima pues indudablemente su ego se desborda cuando el yoga lo que nos tiene que enseñar es a contener y a debilitar el ego es que lo de los síndromes, este, eh, eh, los síndromes este, es tremendo pero yo te quería comentar porque lo que estás diciendo que es cierto que hay mucho... Muchísimos, muchísima tipología del, del yoga, el yoga dinámico, el yoga que dices americanizado. O sea que, de alguna forma, mmm, es como que, que se ha contaminado no el espíritu o, original del yoga. Cierto, cierto. Y, y, y de hecho, eh, cuando muchísimas personas, incluso por recomendación hasta médica, cuando has pasado eh, por un proceso eh, de, de una enfermedad bastante complicada que, que te deja muy hecho polvo, incluso personas personas que han tenido la pérdida de alguien querido, ¿no?, de un familiar muy muy cercano, un amigo, y te dicen muchas veces, pues mira, eh, hacer yoga te puede ayudar a, a conseguir ese equilibrio emocional, ¿no? Y luego resulta que tú vas... Y Y te están eh, poniéndote la postura del guerrero, la postura del perrito, la postura del saludo, no sé qué, pero al final no terminas de encontrar ese punto de meditación, de, de también de relajación, porque tiene que ser una unión, ¿no?, Ramiro. es que tiene que ser una unión y además no debemos olvidar que el cuerpo se utiliza como preciosa herramienta pero para llegar a la mente no es hacer posturas por hacer posturas esas posturas tienen que seguir una metodología muy exacta de respiración, de atención de introspección, de interiorización si me lo permitís Silvia y Bruno muy rápidamente voy a decir que no es el yoga, primero porque es que es Curioso, a veces hay que decir antes lo que no es el yoga y después decir lo que es el yoga. El yoga no es una gimnasia, no es un deporte, no debería ser nunca, como han hecho, una disciplina incluida en el INEM. El yoga no es un dogma, no es una religión, el yoga no es un culto, no es Todo eso no es yoga, como el yoga no es un culto hindú, ni budista, ni cristiano. El yoga está más allá de cualquier dogma, cualquier religión. ¿Y qué es básicamente el yoga? Es el primer método de mejoramiento humano del orbe, donde pensamos que un ser humano todavía no es un ser humano, que estamos en evolución, que somos homo animales, porque no olvidemos que somos primarios. ...es como el chimpancé los van gustando bastante peor lamentablemente y lo que tratamos es de utilizar técnicas, métodos, herramientas que tienen cinco mil años de antigüedad para humanizarnos, para progresar interiormente, para mejorar nuestra calidad de vida psíquica. ¿Qué sucede? Que hay un exceso de externalización en Occidente y ahora igual en Oriente, ya no hay diferencia. Y entonces creemos siempre que la última dicha está en tener más. No, la última dicha está en tenernos a nosotros mismos, lo cual no quiere decir que lícitamente no mejoremos nuestra calidad de vida externa, pero sabiendo que también tenemos una vida interior. Por cierto, eh, Ramiro Calle, que esta noche está en las Rosados Ventos. Eh, Ramiro, eh, te hago una pregunta. Hablando de yoga, que nos estás hablando ahora, ¿qué tal alumna es eh, la reina? bueno, yo con la reina Sofía, la reina Sofía, sí, con la reina Sofía ha sido tu profesor tuve, tuve, te voy a decir seis, cinco o seis encuentros me llamó para que le hablara de filosofía eh, oriental me llamó para que hiciéramos meditación juntos me llamó para que le hablara de yoga o sea, tuve seis largos y fructíferos encuentros con ella ¿de dónde vino esta relación? cuando yo estaba dando clases de yoga en el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, ella estaba allí estudiando humanidades y entonces el rectorado nos presentó y de ahí ya vino pues esta relación durante años, ella me llamaba al Instituto Cervantes para que yo a diversos institutos que íbamos y nos reuníamos toda la tarde para que yo le diera estas enseñanzas de Oriente, hablábamos también de vegetarianismo, de hinduismo me presentó también a su hermana Irene y tuvimos pues una relación muy rica, de hecho hace fíjate, unos meses mi sobrina china adoptada Lin pues tuvo ocasión, que es pintora en una exposición de pintura de ver a la reina Sofía y le habló de mí y entonces ella recordó con mucho cariño estas indagaciones juntos que hacíamos de lo que podríamos llamar lo suprasensible, porque es aquello que está más allá de lo puramente material o puramente cotidiano, yo conservo de ella un grato recuerdo Habla Bueno, de... eh, ella tenía que tener mucho aguante yóquico ante ciertas cosas, ¿eh? de, de Bueno, sí. ha desarrollado y tiene de modo propio esta cualidad que luego ha, eh, de alguna manera, cultivado. Luego también tuve eh, con ella otro grato encuentro, que es cuando me llamaron al Palacio Lidia, eh, el alcalde de Madrid y ella, para dar una charla en favor de los animales. Ajá. Yo soy un verdadero eh, amante de los animales hasta un grado enorme. Estoy hablando con vosotros y estoy mirando con amor a mi gran maestro, el yogui Emil que es mi gato, que es <risa> precioso sí. y que es la ecuanimidad y entonces me alegró que me llamaran a dar aquella charla en apoyo de los <risa> animales, porque pienso que hemos cometido con ellos un verdadero holocausto, que si alguna vez nos diéramos cuenta de lo que hemos hecho con los animales sería para enloquecer, igual que no voy a decir que soy antitaurino, pero indudablemente estoy totalmente en contra de todo lo que se haga a los animales por diversión me parece atroz, me parece que eso manifiesta lo peor del ser humano como decía Ramakrishna las personas que dañan a los animales están disfrazados de seres humanos uh -huh. pero son realmente sí. los peores animales del planeta oye, también fuiste profesor de, de yoga tuviste una relación eh, con él eh, como profesor, eh, como alumno Eh, tú yo fue Rodrigo Rato. Eh, bueno, sí, esto, dice, ¿no? esto es anecdótico, en el sentido te voy a decir he dado clase a quinientas mil personas porque o es sea, mucha gente sino, importante, claro, sí, claro sí, sí. y mucha para mí todo el mundo es importante, es como cuando me dicen el día del yoga no. El Día del Yoga es todos los días, como debería ser el Día del Padre, el Día de la madre, un día Al año Entonces, entre esas más de mil personas, porque ahora, fíjate Bruno, cumplimos cincuenta años que llevamos a, abiertos en el Centro Yoga Sadak, y además en la misma sede, y te contaré algo muy curioso para ti, tus eh, oyentes, que justo en donde estamos desde hace cincuenta años, es donde estuvo la Gestapo durante la guerra. O sea, estamos purgando aquel karma nosotros a lo largo de 50 años. Entonces, a lo largo de estos años no sabéis la cantidad que ha habido de actores, de escritores, de pintores, etcétera, claro. pero siempre una minoría, porque lo importante han sido ese millón de alumnos que hay, arquitectos, sacerdotes, pintores, taxistas, toda clase afortunadamente de personas, ahora, ya que hablamos sí de Rodrigo Rato, pues indudablemente es chocante muchas veces, y por eso sale cuando me entrevistáis que llevara treinta o cuarenta años en el centro yoga y que después se dejara arrastrar por lo que dirían los hindúes este karma tan perverso. A mí me gustaría que, que también nos contaras tu experiencia porque ahora con, con tantos problemas de enfermedades que ha habido con el confinamiento, esta gente que lo ha pasado tan mal, que han estado luchando hasta el último momento por salir adelante y han pasado incluso 60 días. Tú, ...tú también has pasado por una enfermedad... ...muy, muy, muy complicada... ...que creo que te tuvieron que, que poner un, un coma inducido... Y, y, ...y luego recuperarte de todo ese tiempo de reposo... ...hay que tener una fuerza... ...tanto interior como física tremenda... ...¿cómo viviste tú eso? Mira, te agradezco Silvia que me preguntes esto... ...pero te voy a decir por qué... ...porque ha sido siempre tal... ...mi fe, mi motivación... ...en las técnicas del yoga... ...que yo estaba literalmente muriéndome... ...bueno, muriéndome, es que me dieron en ese momento cuatro horas de vida... ...y estaba pidiendo a Luisa, mi compañera, mi mujer... ...la estaba pidiendo que me ayudara a hacer posturas en la camilla... ...y me estaba muriendo, eso quiere decir hasta qué punto yo tengo incorporado... ...a todo mi ser las técnicas del yoga... ...fue porque fui a un campo de meditación... ...a meditar en las montañas de Sri Lanka... ...y había una vaca... ...y nos daban para beber... ...pues leche sin hervir... ...que al parecer es... ...el mayor transmisor... ...de una bacteria muy muy peligrosa... ...que se llama Listeria... ...que tiene un gran... ...un alto índice de morbilidad... ...y por supuesto de mortandad... ...yo llegué a Madrid... ...encantado después de estar meditando... ...en las cumbres... ...de Sri Lanka y llegué aquí pleno pero cada día efectivamente me iba sintiendo peor vómito, somnolencia tenía que dar las clases con los ojos cerrados y no encontraban realmente lo que tenía porque fui dos veces a urgencia al hospital de la princesa y no encontraban lo que tenía y ya cuando realmente me, me ingresé en La Paz y encontraron lo que tenía tuve una parada respiratoria y entonces es cuando a mis familiares les dijeron que me quedaban seguramente cuatro horas de vida estuve casi un mes en la UCI, y luego otro mes en planta, y luego otro mes eh, un poco hospitalizado en casa, y luego ya con toda ilusión volví a ir eh, al centro yoga. Para no alargarme, eh, decir eso sí, que Los que lo deseen saber más, Silvia, de este episodio en el que pasé por los diferentes bardos, por muchas cosas, ¿eh? Porque en un lo legislado... haremos contigo, ¿eh? Lo apuntamos sí. eh, como un tema para tratar eh, contigo ampliamente. Eh, sí. Lo pensamos hacer porque, eh, por desgracia, ahora mismo en medio minuto tenemos en las en la actualidad, pero otro día contamos sí. esa experiencia que es fantástica, es para hacer un programa entero, esa experiencia que tuviste con la misteriosa, es un encuentro cercano con la muerte, ¿te parece que la hemos recomendado o sea, para eso? Fenomenal, os lo agradezco porque fue por un lado un encuentro con una serie de experiencias pasé por lo que los tibetanos yo llevaba años estudiando los diferentes bardos, que no hay uno como la gente cree hay muchos estados intermedios la irrupción del inconsciente y cómo todo eso para las personas ahora que han estado muy graves, se puede también instrumentalizar para mejorarnos y para crecer gracias Ramiro, un abrazo Muchas gracias, ya, te llamamos, un abrazo, un, beso. un abrazo muy fuerte ¿eh? Ahora las noticias en Onda Cero, nos paremos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos hoy esta noche en La Rosa de los Vientos hasta las cuatro y media de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Minutos y eh, continuamos en la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar hoy hasta las 4 y media de la madrugada. Ahora en unos eh, minutos eh, tenemos eh, tertulia. Os recordamos nuestra etiqueta en Twitter, Almadilla Rosa Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa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 Noticias e informaciones que nos van a comentar esta noche Yusef Guijarro, Yusef, muy buenas Muy buenas noches, Bruno Juan José Oro, muy buenas Hola, muy buenas noches Manuel Carabayal, muy buenas té por seguir con ah. los principios yógicos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 de él, o sea, no tiene tampoco ninguna relevancia es otro personaje de una de las novelas de Julio Berni, a lo mejor es que es curioso porque cada vez que, que dice eh, que, que sale, él va soltando estas, estas informaciones y pide que se pongan en contacto con él a través de Twitter o a través de, la, de un correo electrónico que siempre aporta, ¿no? porque lo que nos encontramos es que esta noticia la va replicando los medios casi a la letra, ¿no? traduciéndola de un idioma a otro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 sin haber invertido un euro, si es que lo más triste de todo es que encima le salió gratis, ¿no? O ¿Eh? sea que sí, hoy más ¿Eh? que nunca tenemos que tener un, un gran triste espíritu. para ellos no, estaban encantados, fíjate, claro, no, no, menuda fórmula, triste para eh, al que le interesa la verdad, al que le interesan los hechos reales, dice cuando metía Rosa Vientos dice en Twitter observatorio nos dice Manuel que Dios te cuide el olfato eh Porque decías que esta noticia te oía mal, pues que te lo cuide Dios el olfato. Sí, en, otro, en otros casos fue más laborioso cuando fue aquello del OVNI Gallego, que os sea, acordáis de aquella historia, ¿no? que fuimos nosotros uh -huh. los que abortamos la campaña de Terra, que también habían creado cuentas falsas en Twitter, eh, habían hecho unos vídeos que todavía hoy, lo más triste de esto es que a pesar de que nosotros Estamos hoy, digamos, uh -huh. hoy,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 Josep, bueno, ya, en fin, sí, pero bueno, no, no hay nada que hacer. Y, Yo es que quería, quería, que, algo. Sí, quería añadir, um, te, tengo muchas ganas porque es un tema fascinante. Hombre, hay que decir en descargo del amigo Manuel que como siempre le huele mal, algún día tiene que acertar eso, también es verdad. Pero, <risa> ¡Qué malo! Eh, qué, pero, ¡Qué malo! Pero, pero, Hombre, Josep, ay, con todo respeto, el mérito es decirlo en antena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 con Manuel Carvellal y con Silvia Casasolac. Todavía nos quedan muchas informaciones y muchas noticias por contar, pero lo dicho va a ser después de la actualidad en Onda Cero ya, ya mismo.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 con lo que es uh, ANITA. ANITA es eh, el acrónimo de Antena Transitoria Impulsiva Antártica. Es un instrumento que detecta los rayos cósmicos que impactan en la superficie de la Tierra. Ya sabemos que ahora mismo estamos siendo eh, bombardeados por eh, más...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 Un placer, como siempre. Con Juanjo Sánchez Zoro. Juanjo, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Con Giuseppe Guijarro, gracias. Hasta la próxima. Muy Cuidaros. buenas noches. Y ahora nos vamos a conocer cómo están pasando estos días un grupo de astrónomos importantísimo en las Islas Canarias. En onda cero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 Y allí se encuentra uno de los sitios, uno de los observatorios, uno de los centros astronómicos más importantes del mundo, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Con varios centros, en varios observatorios, en varios lugares en donde se han hecho descubrimientos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 eh pero pero pero efectivamente necesitamos ya, eh, sitios muy altos porque nuestra atmósfera eh distorsiona eh la la luz que nos llega de los objetos astronómicos y pues por eso necesitamos eh hacer posible los sitios muy elevados o incluso eh, misiones espaciales eh, que nos permitan digamos eliminar ese eh, velo turbulento que, que a veces genera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 A puntito y llegar a las 3 de la madrugada en Ondacerón, la Rosa de los Vientos, todavía queda mucha información, muchas cosas por delante. Os recordamos que hoy vamos a estar con todos vosotros hasta las 4 y media de la madrugada. Os recordamos que en la siguiente hora de programa vamos a tener Ecos en del Pasado. Vamos a hablar de unos sucesos enigmáticos, misteriosos, eh, paranormales que han sucedido durante 100 años en un teatro en Buenos Aires. Nos lo va a comentar Laura Falcó. Y también vamos a comentar la información sobre una mujer con historia. Silvia Casasola nos lo va a explicar. Mujeres hay con historia que nos habla de una filósofa, de una guerrera, de una mística. ...del futuro, por supuesto, como no, con Javier Sevillano. Os recordamos eh, cosas eh, que son muy importantes. Estamos en Internet, estamos en la página web de Onda Cero, es en la sesión dedicada a la rosa de los vientos. Ahí está toda la información, todos los programas, enteros y por partes y por secciones... Un programa muy escuchado durante todo este confinamiento que hemos tenido un horario especial, hemos tenido prácticamente cuatro horas todos los días y nos habéis acompañado y nos habéis respaldado mucho durante esta época tan importante para todos que no vamos a olvidar nunca. Ahora escuchamos en la actualidad y nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando en España, de todo lo que está pasando en el mundo, que son muchas cosas y las vamos a conocer ahora en Onda Cero y después ahí, continuamos. Insistimos hoy, la rosa de los ventos hasta las cuatro y media de la madrugada y en la siguiente hora del programa, Ecos del pasado, mujeres con historia y también fronteras del futuro.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 Como siempre, programa intenso en la rosa de los vientos, acabamos de estar con un astrónomo, un especialista en el cosmos, en el nacimiento del universo, 13.800 millones de años. Es la cifra que están barajando los científicos ahora para el comienzo de absolutamente todo. Esa sería la en del universo, 13.800 millones de años. Comienza un nuevo tramo... El programa de La Rosa de los Vientos Hay muchos contenidos, muchas informaciones Vamos ya con todo ello La Rosa de los Vientos Con Bruno Cardeñosa Ecos del Pasado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 ...y decirles que no ha nada y que volvieran a entrar... ...no siempre es tan fácil que la gente que nunca ha vivido esto... Se lo tome con una cierta frialdad, ¿no? Pero incluso te dice ella, por ejemplo, pues se curan las conversaciones... ...dice, alguna vez he estado yo hablando con un compañero... ...y de repente cuando yo afirmo algo, oír por el fondo, ajá... ...como reafirmando mi opinión, o una risa burlona... ...cuando no está de acuerdo con lo que opinamos...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 Se llevaba en París en 1924 con 14 años, a punto de cumplir los 15, estudiando en el Instituto Henri Foix. Y no le gustaba el futuro que contemplaba ante ella. Con 14 años caí en una depresión sin fondo en plena adolescencia. Me planteé en serio morir por culpa de la mediocridad de mis facultades naturales.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 Hola, Reyes de la Noche. Hola, hola, hola, pero listos de forma natural o con ayudita. Sí, sí, listísimo y no hace falta que sea el futuro porque ya, ya hay mucho listos. Mucho, sí, listo. Hay muchos o sea, listillos, sí. Sí, hay mucho, mucho. No, pues estos pícaro, son muy pícaro. Listos. Pícaro, pícaro. Es más, más importante yo creo que a, ve a veces ser pícaro que inteligente. ¿Sabes? Porque a, a lo mejor inteligente inteligencia estás en tu mundo de eso, pero ser pícaro a veces te, te saca de mucho. Oye, es durísimo ser las dos cosas a la vez. ¿eh? Sí.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 es <risa> decir, mm -hmm. continuó con el juego eso, desconozco porque no, no he podido saber si la aplicación ha vuelto a, ser, a estar activa o se han creado otra o algo así pero, pero la es estrategia que crearon que los se niños puede, se puede acabar con algo eh simplemente por una acción colectiva en este sí. caso punto R bajo una cosa pero no tiene por qué ser malo sino simplemente que se pongan de acuerdo muchas personas claro, que a claro. eso claro exactamente la tecnología bueno es muy interesante como siempre hemos dicho y tal pero claro el ingenio que puede tener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 Continuamos hasta las cuatro y media en La Rosa de los Ventos. Vamos a hablar dentro de unos instantes, invitado nuevo, Mario Acuña, un investigador, un ufólogo, un estudioso del fenómeno ovni, que nos va a hablar de algunos de los asuntos importantes sobre el fenómeno ovni. Atención, porque estamos asistiendo en este momento, esta noche, al nacimiento de una leyenda Urbana en Estados Unidos. Una leyenda urbana, un nuevo fake news que se está extendiendo muchísimo en Estados Unidos eh, durante estas últimas horas. Se dice, y en esta leyenda urbana, en este fake, en este bulo, se está diciendo que la persona, la organización que está detrás eh, de las manifestaciones, eh, de las eh, protestas por la muerte de un eh, ciudadano de color en Minneapolis, bueno, pues el culpable de, esa, de todas esas eh, manifestaciones, El que las está organizando es un millonario eh, británico que se ha acusado de muchas cosas, que se ha acusado también de ser el responsable de la pandemia en todo el mundo, el responsable de estar detrás de gobiernos como el español o como el alemán. Es un personaje llamado, y también de la caída de la Libra Británica, es un personaje que no tiene nada que ver, pero se dice en esta leyenda urbana que tiene que ver todo este fenómeno, todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con un personaje llamado George Soros esta leyenda urbana se está transmitiendo muchísimo en los Estados Unidos se le está haciendo culpable de absolutamente todos los males de la humanidad viene a ser algo así como un Superman maligno George Soros eh, es el responsable de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esas eh, manifestaciones y esas eh, protestas eh, que están recorriendo todo el país sobre eh, a propósito de la muerte del pasado lunes de un ciudadano de color a manos de la policía en Minneapolis. Y bueno, pues esta noche, esta tarde noche, está empezando en Estados Unidos ese bulo y esa fake news a recorrer absolutamente todo. Que solo estaría detrás de esas manifestaciones en los Estados Unidos, en esas manifestaciones y de las políticas contra Trump. También se dice que está detrás soros de, de los Clinton, de la pareja Clinton, y que también está detrás y ha ayudado por Obama un absoluto disparate y una locura total y absoluta pero que está provocando una crisis mundial La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Y con esta música, con este sonido presentamos a un ufólogo de siempre, a Mario Acuña. Profesional de radio, profesional de televisión, alguien muy vinculado a la parte técnica de los medios de comunicación que acaba de publicar hace muy poquito, en guante blanco, el diccionario ufológico. Mario Acuña está con nosotros. Mario, muy buenos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros, Bruno. Buenas noches. Eh, buenas noches. En estas fechas... Eh... ¿Cómo no vamos a preguntar a un ufólogo, a un investigador, si el ovni de Belén o oh, la estrella de Belén era un ovni? Ya ha respondido, ¿no? Pero, bueno, <risa> ¿si la estrella de Belén era un ovni? <risa> bueno, si, si es como pregunta, yo, yo diría que sí, aunque me puede caer alguna cosa por ahí de cerca, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, creo que la Biblia es el mejor libro de ovnis que se ha hecho en toda la vida, ¿eh? Ah, mira, mira. Hay muchos relatos, ¿verdad? No, ver. Hay muchos relatos. atrevida. Pero echamos un poquito en falta ese pensamiento que existía antes, eh, ¿Qué era esa nube que durante 40 días se eh, a todos los israelíes que se ponía delante que era una nube sólida, una nube eh, compacta, una nube eh que era de chapa y metal, pero pues, pues era un ovni, ¿no? Claro, en ese momento supongo que estaba confundido, ¿no? Ahora, por la experiencia que, que tenemos, por todas las investigaciones, nosotros y nuestro conocimiento podemos relatar que, que sí, ¿no? Que, que yo que, que viajaba acompañaba a los Reyes Magos hasta el lugar que estaba suspendido, pues lógicamente lo podemos mirar como, como un objeto, como un ovni, ¿no? Ahora acabas de publicar este libro en donde repasas un poco el antes, el hoy, el mañana, pero sobre todo con términos. Si uno se da cuenta de... Todo lo que ha existido y todos los eh, términos relacionados directamente con el fenómeno ovni, con la investigación o no relacionados. O sea, pero a mí me ha llamado la atención, al comienzo de tu libro, eh, en una de las primeras entradas se menciona un asunto, un tema que hace no mucho tiempo formaba parte de todos los corrillos y todo el mundo hablaba de ese asunto y sin embargo parece que nos hemos olvidado. Es como si este nuevo tiempo nos resucita de determinadas cosas y nos hace olvidar otras. Y una de las cosas que nos ha hecho olvidar es Alternativa 3, lo que se hablaba hace tan solo 20 años o 30 de Alternativa 3 de ese grupo de científicos que habían viajado hasta Marte sí, sí, la verdad, bueno, es una de las entradas bastante curiosas, ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando salió el libro, incluso cuando salió el documental, ¿no? Que, que bueno, de, de, lo sacó en la puerta del misterio Jiménez del Oso, ¿no? Y la que eh, se montó, ¿eh? y a, a, a, aquello, la verdad madre es que mía. aquello fue un bombazo, ¿no? Y la gente se lo creyó, ahí empecemos con el tema de la conspiración, pero que, que, que fue, yo creo, que una envergadura grande, abismal, ¿no? La gente se lo creyó, de hecho, ¿no? Que podíamos tener algún, algún problema, ¿no? Claro, y estaba metido Estados Unidos, la URSS eh, y pues la, ya, la verdad, que Con esos nombres tan potentes y, y todo estaba hecho como una nocentada, algo parecido como Orson Welles, pero mm. bueno, con otros matices, ¿no? Pero la gente se lo creyó, de verdad. Y yo en ese momento pensé, Dios mío, llegó el momento. Y claro, pensé también, ¿por qué no introducir alternativa 3 en el libro? Que de hecho hay, hay muchos. Muchos términos, muchas palabras que de alguna manera están relacionadas con la ufología, no es que sean temofóficos, pero que por su vinculación sí que están puestas. ¿eh? En este caso, Alternativa 3, me pareció justo ponerlo. Alternativa 3 fue una cosa muy importante que no necesitó para llegar a todos los rincones del mundo, no necesitó de algo tan propio de nuestro tiempo como es Internet. ¿Cómo bueno, tuvo tanta influencia no ¿no? ¿eh? Sí, sí, ahí... bueno, es verdad. Sí, sí. <risa> Pero la imaginación es un poder importante ¿eh? a la hora sí, también sí. De, de estar imaginando que, que naves pueden estar visitando. Sí, la, la verdad si te, si te lo cuentan bien y, y te lo venden bien, la verdad es que llega muchísimo, ahí empecemos a, a tener las manipulaciones que, que están orquestadas, que las pueden hacer desde fuera, incluso quién sabe si eso ya estaba hecho especialmente para, para la gente y dirigido para algún motivo, ¿no? Pero de ahí ya que comencemos a tener los fakes, los, fake, los fake news, que ahora conocemos que es tan habitual eh, oírlo en Internet o en la televisión. ¿no? Ahí ya empezaron incluso mucho antes, ¿no? pero bueno, ese fue uno de los bombazos. Una de las cosas que has hecho, de las muchas cosas que has hecho, pero ahí nos conocimos, año 1994, el primer Congreso de Ufología y para ciencias de la Noguera, en Balaguer, en Lleida. Uh -huh. Era una época, recuerdas, que hablábamos también, está casi casi al comienzo de tu trabajo, de este repaso cada una de las entradas, eh, por cada uno de los temas que han sido importantes en la historia de la ufología, el mundo de las abducciones. Uh -huh. ¿Cuánto hablábamos entonces de eso, eh? Bueno, la, la, la verdad es que sí. Y, eh, bueno, ¿y en serio eh, lo hacíamos, eh. Sí, de, de, de verdad que en, en ese congreso, aparte de, de, de poder reunir a las mejores figuras que, que conseguí, lo conseguí, toda la organización, todo el equipo, a atraer a, a, a todas estas, estas personalidades que, que, que en ese momento estaba tan ácido el, el, lo que era el tema ufológico, el tema de los ovnis, eh, hablar de, de, de, de abducciones era algo muy potente ahora, Es posible que ya no se hable tanto, se hablan otros temas, ¿no? Pero en ese momento, en ese Congreso, la, la verdad que se le dio muchísima importancia a toda la tipología de avistamientos, pero básicamente nos íbamos más a las abducciones, al rapto y, y también, ¿no?, a los visitantes de dormitorio, ¿no?, que son un poquito más, más venidos, más para aquí, ¿no? Los, lo, los ovnis han ido evolucionando mucho, ¿no? Desde los primeros casos me refiero a morfológicamente. Sí, sí, sí, claro. Ah, de hecho desde, desde Knight Arnold, desde la década de los cuarenta hasta ahora ha habido una, una evolución, aunque nos hemos quedado también un poquito, que, que siempre nos quedamos contra un muro y, y de ahí no pasamos, ¿no? La, la verdad se ha dicho Porque la tipología de ovnis eh, Es de muchas clases La morfología de los humanoides También de muchísimas clases Cada vez aparecen más Pero parece que estemos Un poquito estancados ¿eh? Ahora yo creo que la morfología Tendría que dar un cambio Y e ir más allá del, del por qué y cómo eh, De cómo vienen qué quieren realmente Cómo va a ser el contacto global Que en mi pensamiento Pongo entre comillas Creo que va a ser muy cercano Y muy pronto eh Ajá. De todas formas Es que ha pasado Pienso yo y ¿eh? eh, Lo vemos eh, parcialmente Lo vemos eh, desde aquí con cierto provincianismo temporal pero en realidad se no ha pasado tanto tiempo desde no. ese avistamiento protagonizado por Kenneth Arnold desde que las autoridades militares norteamericanas se encargaron de investigar el asunto, han pasado 70 años es 70 una ciencia años, bastante sí. joven Sí, para nosotros nada. Es, es Bueno, para nosotros sí, es, es mucho porque nosotros nos tenemos una corta cita, la verdad. Claro. Han dado, no nos han dado mucho tiempo, ¿no? Pero en realidad lo tenemos aquí, nada, que es como si fuese ayer. De hecho, sí, si hablamos así, sí que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Porque los investigadores pues han puesto mucha carne ahí y la verdad que se han, se han dejado a de la vida, ¿no? Y gracias a muchos, al cine, a Balea, a muchísimos muy conocidos, la gente el normal, la de calle, ha podido abastecerse de esa información ¿no? y, y de ese conocimiento. Eso no llega a ser con esta gente, desde desde ese principio hasta ahora no hubiésemos sabido nada, no todavía te, estaría todo, todo oculto, ¿no? una gracias de la, ellos. Una de las cosas de las que hablas en ese libro, en esa época se hablaba mucho de abducciones y todo lo que había alrededor, una de las mm -hmm. cosas que también es una entrada en este trabajo, eh, que, que lo citas, y hablábamos mucho entonces de la posibilidad de que ellos utilizaran implantes y a las víctimas, entre comillas, víctimas de sus abducciones, sí, sí, sí, sí. les implantaran cosas. Y esos implantes se estudiaron, aunque sea ilógico, pero se estudiaron y se investigaron. Sí, de, de, de hecho, el investigador que, que más reconocemos, puede ser que sea el más, más relevante, es el, el Will Striever, ¿no? Uh -huh. y, y claro, se hablaban de esos de esas células incluso orgánicas, ¿no?, insertadas en los cuerpos, ¿no?, incluso metálicas, ¿no?, que se introducían uh, quirúrgicamente en la nariz de, de los orcidos, de, de, de los raptados, ¿no?, que en algunas ocasiones se, se podían extraer y en otras incluso desaparecían, ¿no?, Y hubo, hubo personajes que, que, que sí que estuvieron ahí, doctores, que, que yo recalco y, y, y los pongo en el libro, como, como fueron el, Krevin, el ufólogo Klevin ledt y también el Donald James, que bueno, uh, gracias a ellos uh, se, se encontró, se encontró muchísimos de, de estos implantes y se pudieron mostrar, ¿no? Y además es que esos implantes se, se podían fotografiar, radiografiar, uh -huh. estaban ahí. Otra cosa es lo que fueran, pero estaban ahí y no era un mito, no era una ilusión, no, no, era, era una era físico, realidad. Era Ah, absoluto, y absoluto ¿no? Y sí, dejaban vez, secuelas sí, además sí. a la gente. Sí, de, de, de hecho al menos podían contar a través de resonancias magnéticas o con un tag, eh, eh, se pudieron ver, se pudieron extraer y había fotografías y, y, y físicamente se pudieron extraer, ¿no? Ya no lo encuentro, ya no una, ya no una fábula, porque claro, siempre tenemos eh, tendencia de que algunos personajes se van a la ciencia de ficción, ¿no? Y, y, y, a, y a través de eso ya tenemos algo más físico, algo como más prueba, ¿no?, para, para verlo, tocarlo y ya como más credibilidad, ¿no?, al asunto ómnico y de hecho eh, ha habido muchísima gente que lo ha querido desprestigiar desde su principio hasta ahora y continúa ¿eh? por cierto. Desde luego que sí. Han pasado 70 años ¿eh? para todos, sí, sí. ¿eh? para los que investigan y los que estudian y los que son negativistas y los que es, Dios, están negando sí, sí. constantemente. Eh... Pero unos han avanzado los primeros y los otros se quedan en sí, eso, ¿no? Sí, sí, se han quedado ahí, de ahí no salen, la verdad. Todavía estamos con el globo ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y, y, con, Venus, y con Venus. con Venus, de Yo... verdad, sí. Todo lo que sea natural eh, está muy relacionado con los fenómeno Yo me quedo con lo que has dicho, que, que has comentado, así como de pasada, que uh -huh. no sé si, si han estaban muy atentos los siguientes que tú crees que el encuentro va a ser pronto, va a ser cercano... Y, yo creo que sí y, la, y que, la verdad y que a me, me puedo también, ¿eh? ¿También? <ríe> piensas? Yo, yo, yo es que ya lo digo abiertamente y me puedo arriesgar muchísimo que, que, que voy a hacerle ¿no? que me perdonen los oyentes Feliz Navidad a todos pero la, <ríe> la, la, la, verdad, la verdad es que yo creo que sí que el contacto y la ufología va a cambiar radicalmente y que el contacto va, va a ser bastante cercano y a nivel global yo creo que los gobiernos ya no pueden esconder más la, ha habido mucha evolución ha habido muchos investigadores que han metido ahí mucha mano y, y ya nos están enseñando demasiadas cositas, ¿no? El Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos, las fuerzas aéreas, ya nos están diciendo que sí, que por fin los OVNIs existen. hoy que los van a investigar. De verdad que me hace risa todo esto, porque de hecho ya sabemos, y, y todos los que han estudiado el fenómeno, que sí que existen, ¿no? Ahora resulta que sí que existen. Vamos un poquito atrasados de de tiempo respecto a los americanos pero yo creo que ellos eh, van a lanzar poquito a poco, aparte de los de miles de vídeos que hay, que, que hay van a lanzar más noticias más importantes y, y, y al igual que las van a lanzar nos vamos a quedar igual, la gente va a estar con el móvil todavía viendo el WhatsApp. Una de las cosas eh, que pasaban entonces y que siguen pasando es que hay efectos asociados al fenómeno OVNI, efectos eh, en huellas eh, por ejemplo pero también efectos electromagnéticos esos eh, efectos eh, que en la cercanía de los ovnis se pasan cosas medibles, eh, físicamente medibles, eso sigue pasando en la actualidad, ¿no? Sí, de, de hecho en, todo, en toda la casística se muestra, ¿no? Y, y, y en muchos casos estos efectos, los EM, esta denominación, de que son per, perturbaciones eh, que provocan los ovnis más que nada cuando cuando se acercan a, a algún lugar no pueden ser apagones fallos en los radares eh, etcétera no en los motores en los coches no en las luces ¿no? encontramos to, to, todos estos efectos incluso a las personas ¿no? que entonces pues, ya serían efectos eh, fisiológicos no pero continúan continúan uh, siguiendo esto, estos efectos a, a veces eh, incluso a, a un nivel más más, más grande no nos encontramos que hay ciudades que sufren apagones ¿no? y, y que tras la presencia y, y después a, al alejarse todo vuelve a, a la normalidad en este caso se le llama a Quiniese que también es una de las entradas que, que he puesto en el diccionario ¿no? que es una... Un supuesto efecto fisiológico no que, que muchas veces los testigos pues bueno al acercarse al ovni también tienen tienden a, a quedar separados no y, y a tener un, un efecto que, que, que sin duda sí que sí que tiene eh, la persona que está cercana no Ya, ya y, en de algo ¿sí? y en ocasiones incluso algunos eh, testigos eh, no certifican lo que algunos hayan dicho sobre que los ovnis son malos, eh, pero en ocasiones sí que quien ha estado en la cercanía de un no identificado ha sufrido los efectos físicos e incluso eh, contrayendo enfermedades eh, muy graves. Sí, sí, de, de, de, de hecho ha pasado en muchos casos, hay, hay casuística que lo demuestra. En el libro no, no creo que ponga algún, uno de los casos, aunque no, no, no, no son fuentes relevantes, no, son, no, no hay mucha casuística en el libro, pero, pero sí que, que, que marco algún caso que, que incluso la persona ha llegado a morir. Por estos efectos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso ya es importante y además con muchas pruebas médicas al respecto que nos llevan a deducir que sí, que ha sido algo muy extraño y de un carácter que no es terrestre. ¿no? Y hay casos también que tienen saltos temporales, ¿no? Sí, sí, un espacio de tiempo, o missing time, cuando se pierde el tiempo, ¿no? Hay personas que, que de hecho, pueden estar en una carretera, en un campo, incluso a pasar a la ciudad, y ya ya no nos vamos como en el principio, que veíamos eh, esos casos típicos que eran en lugares abandonados, ¿no? en carreteras que no pasaba nadie, ¿no? en esas campanas de silencio que también se les dice, y, y, y, y está pasando ahora, y, y puedes estar tres horas, o como puede estar días, ¿no? Y y, y desaparecer, e incluso buscarte eh, la policía, eh, las familias, y, y no hay ni rastro, aparecen y y se quedan, pues bueno, aquí ha pasado algo. Incluso conozco un, un caso muy muy cercano, que una persona desapareció, pero muy cercano de aquí, muy cerquita de, de mi ciudad. Desapareció cuatro días, el hombre volvió, que no sabía qué había pasado, volvió con el pelo blanco, la barba blanca, y solo decía que la, se le había llevado un aparato, ¿no?, Y toda la gente había, había dicho que eran cuatro días enteros y para él eran como segundos. Y, y sin embargo los efectos físicos que notó y que sintió y que se podían ver eran sí. como mayores en el tiempo. Sí, de, de hecho este, este hombre que te he contado ahora mismo, que es un caso de los que posiblemente eh, ponga si, si puedo hacer algún, algún otro libro, eh, es novedad ¿eh? <ríe> para vosotros. De, de hecho este hombre ahí, pues, ha fallecido, ha fallecido al cabo del tiempo. Uh -huh. eh, es como si eh, envejeciera demasiado sus órganos sí. vitales, ¿no? Eh, que se dan en algunos casos. Es característico esto de que eh, a lo mejor en el tiempo las personas vengan a lo mejor con un poquito más de barba, más canosa... Y, y es curioso, eh, eh, es el tipo para ellos como, como para nosotros es cambiante, no es el mismo. Una cosa importante en el fenómeno ovni han sido las investigaciones que se han efectuado y los investigadores. Dedíquese muchísimo tiempo a investigar a los que investigan porque... bueno, no, bueno, tampoco es eso, tampoco es eso No, no. Hay a investigar la vida de ellos ¿eh? pillado, pillado, claro. Sí, tampoco es eso, ¿sabes qué pasa? Mira, el libro eh, está dedicado básicamente a, a lo que son las definiciones las entradas que nos hablan de, de, de, de todos los acrónimos, no incluso una, un abanico muy, muy muy extenso no de otras disciplinas que están vinculadas la psicología, por ejemplo hay alguna tecnología que, que pues, por su estrecha relación salen algunos algunos nombres, el, ar, el argot de, de los militares, eh, está muy muy muy patente en el libro, incluso eh, igual que la ufología tiene sus palabras, sus definiciones su, su lenguaje, igual que los médicos pues todo eso, la idea básica de, de, de medicinario era enriquecer este lenguaje, pero pensé apoyarlo con figuras que fuesen relevantes, no de, de ufólogos que de alguna manera Han hecho un trabajo que, tan grande por la ufología que tendría que estar destacados. No salen todos, pido perdón, porque no salen todos, lógicamente, no hay espacio. Y luego, que, que, que sería imposible? Ha sido titánico. Tengo otros archivos apartados que es posible, me pregunte su nombre, y está en el otro archivo apartado. ¿no? ¿Cuál es el, Pero, sí. Era algo que podía acompañar al libro. La, uh, los ufólogos que, que al menos ha intentado que sí que salgan, ¿Y cuál, que es que el, se ¿Cuál es el cambio ese que dices antes de que acabemos esta entrevista? ¿El cambio que dices que tiene que, que, tiene que dar el fenómeno? ¿Cómo te interesa eso, Por, de, de verdad? De, claro, claro. ¿De pues verdad, es que es el, el, futuro inminente. <risa> el futuro inminente Bueno, yo no sé, es como un pensamiento, una sensación que, que tengo que creo que la ufología va a cambiar, claro, todo lo que hemos estudiado hasta ahora, todo lo que sabemos eh, vamos a vamos a decir, pues sí todo lo que estábamos pensando, pues sí, eso es real pero bueno, lo vamos a tener que compartir cuando ya tengamos tengamos delante a, a, a seres eh, eh, inteligentes, otras entidades que son de, de fuera de nuestro planeta y, y ahí va, va a cambiar todo, va a cambiar la religión, la manera social, va, va a cambiar todo lo que nos envuelve y entonces vamos a decir que la, la ecología ya no podemos hablar como lo hemos hablado hasta ahora, va a ser otra historia y puede, puede pasar y yo lo creo que, que puede ser muy cercano. De, de, de hecho ya están saliendo muchísimas cosas en las que nos conducen hacia ese momento. Mario Acuña es uno de los investigadores que construye el futuro. Está acabando. El año va a comenzar otro. Mario, ¿cómo va a ser ese futuro para la ufología? Vamos a descubrir la verdad. Yo creo que sí, lo acabo de, de comentar ahora mismo. La, la verdad yo creo que está muy cercana ¿eh? y más pronto que tarde. Eh, yo creo que los gobiernos ya no van a aguantar más, van a, van a tener que, que, que decir algo al respecto. Ya están saliendo demasiados militares que, eh, forzados o, o no, pero es, están siendo testimonios que están presentando sus, sus grabaciones de, desde sus aparatos y, y, que, y, y que los muestren al mundo. Ahora que tenemos esa facilidad de, de conectarnos a Internet como otra herramienta para facilitarnos la comunicación de todo aquello que que, que, que los rodea, los fenómenos y toda la difusión, vemos al momento todo lo que está sucediendo ya es algo que para ellos eh, ya es como, una, como, una, como un arma en contra, no tienen que decir más información y tienen que apostar por dar más realidades, ¿no? ya la gente pide más de lo que se podía pedir antes y queremos mmm, clara, claridad sobre todo el tema y, y, y la verdad ¿no? y se van a ver obligados, yo creo que van a lanzar muchos más vídeos, y algún día de estos, muy pronto, la noticia bomba. Mario Acuña, mil gracias eh, por estar con nosotros, eh, y gracias por estar en los rosos, vientos, y gracias eh, por formar parte de nuestra vida. Un abrazo. <risa> <risa> Un abrazo a vosotros, y que le felices fiestas. Igualmente. Y mucho cariño, y que apostemos todos por una ufología que sea sana de verdad, y que volvamos a tener la pasión por los ovnis. Claro, y por el ovni de Belén, ¿eh? Ese, sí, sobre sí, todo, sí, que sí, ese sí. no falte. Ese no falte. Que, que venga otra no vez, que venga Que venga otra vez y de paso lo pasamos bien Tú, eh, Que seamos los primeros en comunicarnos Que no eh, lo, lo merecemos ¿eh? <risas> Mario, mil gracias A vosotros gracias. y que vaya todo muy bien Muchas gracias Y hemos llegado al final de un programa más De un fin de semana más La Rosa de los Vientos Volverá el próximo sábado por la noche A las 12 de la noche En la península Las 11 en Canarias Hasta entonces Muchas gracias eh, por estar ahí Y entonces eh, nos escuchamos A ver en qué fase llegamos Porque ya, ya hay un desfase ya De tanta fase Por <risa> no para otro <risa> Esto es tremendo Yo voy a llegar en la, en la fase 44.822 Bueno, pues mira Qué guay, ¿no? Sí, sí como siga este ritmo de, que... de conjuntados vamos, sí, vamos sí. A, a terminar que paséis en muy buena semana estamos venciendo al virus pero por favor seguir trabajando seguir luchando seguir haciendo las cosas en bien hace falta todavía vuestro último empujón gracias y mucha imaginación para la semana